Tú te dices, hombre, por la Ay, que me da rabia. No es que estoy todo l i a d o aquí.、Eh... Llegamos atrasado. s Yo llegué atrasado. e r d No me escucho. No se escucha No, yo、no, no, tampoco. Estoy estoy sordo. Sí. Ahora sí, ah, ah, pero c ó m o、ah, si、sí, a h、sí. se escucha. Si yo tengo retorno aéreo, él también bueno, ver, no e se escuchaba. Ese no estaba. s a Estamos á h Ahí í está. está. s a en la 101.5. Sí, señor. <ríe> Partamos de nuevo. <ríe> Bueno,、no, no, salió mal, no. Voy a colocar el. Encima me siento impresionado. Yo, cualquier familiar, ¿qué crees que h a y a pasado aquí? Ay, ya, vamos. ¿Qué? Cabrón, pero. Pónganse las pilas, pónganse、sí. las pilas. ¿Qué? Ya, vamos. v a m o s o No, no, no. No, no. No, no. No, l o No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. n p a r t o no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. n no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, ti No, no. No, no. No, Por Radio La Palabra, País Lobo te entrega los acontecimientos sucedidos en las últimas horas. País Lobo está en La Palabra y tú tienes la información. Aquí estamos con cámara, entonces está haciendo con. e s c a n d a l o La de... segunda Llega, salió, la yale, salió peor que la otra. Y la voz que se e s c u c h ó de fondo, sí, lamentablemente no, no y ó dónde. No, no, no yo、cámara. voy a mantenerme incógnito. a、ah, Hoy por cierto. h día lo estoy cierto, acompañando. Perdón, perdón ¿verdad、ah, que usted es rostro en otro lado? No, no, no tiene nada que ver. No, no, que no, no, r el e d c h o de e i m g no, no, no, no, no, no, no, no, c l a no, no, no, r Ah, no, no, no, t e las a m no, no, no, no, no, no, s o no, m o n u no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, n i no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, n a no, no, no, no, no t e está escuchando País Lobo Radio? PM. PM. No, no voy a decir nada. Usted ya me dijo,、ah. yo no voy a decir nada, absolutamente nada. PM nomás, nada. Más. PM es pasado meridiano. Pasado meridiano. ¿Cómo aprendo? ¿Cómo aprendo?、Sí. o、ah? oh. meridiano de Wingbury Ciclos. Gojejo. Gojejo, coja. ¿Ah? g l a v o s que se escucha de fondo, Juan p a b l o Angulo r e i s e r Hoy lo estoy acompañando, de hecho, aquí en,、eh, en estudio,、eh, haciendo también、eh, los contactos. Vamos a analizar las informaciones. ¿Sí? Vamos a tomar el tema también de los microboceros, ¿cierto? Que están、no, agarrados de las que... mechas entre no, que el... que suben, bajan, bajan, suben, suben, bajan y bajan, suben. Ya, l e s t á n c o s t a n d o siete personales. El que está al teléfono a través de la web que usted puede ver, lo coloco al tiro en Twitter por si acaso alguien se está perdiendo por Facebook, k ¿eh? Es Cristian Correa, que en cualquier momento cuando s u e l t e el teléfono,、eh, nos saluda. Cristian Correa. Por favor, tu, tu público.、Eh, no, el público de todos, yo no tengo público. Ay, me s i m e n t humilde. Pero, pero quiero dar gracias a los saludos que me pudieron. Pero quiero、llegaron. dar gracias a todos los saludos, a todos los acreedores que, que me pudieron ubicar. ¿Tú sabes por qué q u i e r e aumentar el Facebook hasta los mil? No, ¿por qué? Parece que solamente con la llegada de él son cien más los seguidores. No, la, no. Me, lo, me lo dijo la polo, neta me la encontrado.、No. y cuánto estamos, ¿Estamos en estamos? Facebook? ¿Cuánto h e b í m o s en Facebook ahora? a f a b o k ¿En f a b o k Sí. ¿Cuánto h e b í m o s en Facebook? Bueno, r í l l e n o hoy día es 12... doce. Por favor. No, hoy día es ocho. ¿no? <risa> Pero sí, estamos, porque... estamos en vivo y en directo cuando son las tres de la tarde con ocho minutos. Todavía le venen las cervezas a nosotros. Oye, ¿qué? ¿Cómo, vaso, ¿Cómo se llama el que te invitó a la cerveza? ¿Ah? Te ¿Cómo a ¿Te o r d s c se llama? b、no? Obvio, a llamaba? señor. ¿Cómo se、llama? No sé, se sentó ahí y dijo. Sí, ¿Ustedes qué tienen? Ya, 8. Jajajaja. <risa> Pero eso es la. De hecho, voy a mostrar mi carita más luego para h a c e r a la c i ó n Esa es la camaradería que se vive acá. ¿Sí? Esa es la magia del sur. Bueno, yo le estaba. <risa> yo le estaba contando, ya que usted lo sacó, que ayer yo había salido a despejarme un rato. Oye, y no, ya no, es e que iba... <risa> no, <risa> de malta, de todos lados, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, a o No, no. No, d o No, no. No, no. No, r o No, no. No, no. No, no. No, n r No, a o No, no. No, no. No, no. No, s e No, no. No, no. No, no. No, no. n a no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, n a n a no. No, no. No, no. No, no. No, e s t á no. t m a no. d ah ya o t r a c o r r n y Ahí t e n í Eso fue lo que me pasó en el día de ayer, que no me afectó en nada para el día de hoy. Un saludo, un saludo. Día 17 de septiembre. Camilo Esteban Dupriasejo n se acaba de agregar a las filas de País Lobo y Karen Fernanda en Os Catalán. Mira. Ahí va. v o s e a ver, ¿y las fotos? <risa> t e he dado cuenta que cuando van a hacer yo c el a lo primero, antes de aceptarla, por lo menos, le、sí. p o n e la foto. Sí, la foto. 892. 892 llevamos en、eh, Facebook. No tenía cerca de 900. 0 b a j a n d o Sí, va, vamos para atrás. No, <risa> anda, no, no se、si、te、no、pasó no, no, eso. No, e v o a a c e r en Twitter. No. e s o e n Twitter. En, en Twitter. Junto、no. a. e r a、ah. Yo ahora. Hoy, un saludo. Deben estar jugando la pelota, entiendo yo. Y yo venía en el colectivo y me llama un amigo y me dice: Estoy arriba de la pelota. Ah, no, pero eso es malabarismo. Y quiero, no, no, y se quiero, haga, no se h o s Quiero mandar no, no un saludo. Chacra,、no、y、haga. estoy relajándome, igual que su compañero me dijo, a la misma hora en el mismo canal, q los <risa> quiero escuchar. A Oscar, a Denis y a Leo. Están en este momento, no quisieron explicar t o n d e para que no lo s vaya a buscar la señora. Pero están jugando la pelota o están arriba la pelota. Onde vol. Onde b o l e l Están dentro de la pelota. <risa> Yo le dije cualquier cosa que damos hasta las 8. Entre 8 y 8 y media tendemos para retirar el bulto a. <risa> Un partido 3x3. Claro. Ello ¿Ah? y 3. No quisieron. Yo le pregunté dónde. Me dijo, no, no, porque puede haber n e de un. a tiene el Twitter. Sí. El, tenemos. 1021. Mire, no lo s b a s ó los 900 no, que tenía eh, anteriormente. Eh, sí, pasamos, pasamos ¿Eh? lejos. Ayer tu mamá e r o un a t o Mi mamá, su mamá, la mamá de Cristian. Sí. <risa> <risa> Mi hermano. Mi hermana. Todos mis tíos también tengo conectados. ¿Sí? Sí. Ah,、también. qué bueno. Esta cuestión es cuando uno vende celulares, ¿te has dado cuenta? A los primeros que friega n <risa> A la familia. A los primeros que friega n A la familia.、Sí. Claro, uno vende celulares, me habían pasado. Yo, ¿Vendiste celulares? Sí, también. Tam Oye, yo he hecho una cantidad de p e g a pero cuando vendía celulares vendía cosas,、a、donde primero yo, a los primeros clientes de en mi familia, a los primeros que lo sentaba. No, y este, y este es espectacular. Oye, papá, tal... pero si esta es la última, yo voy al mate. Y no le vendió de repente celulares a viejitos que no sabía cómo funcionaban. o、oh, pero... no、le diga eso, porque así se ganan, o、no, a viejitos. A...、Sí, y ahora hace lo mismo, pero con una cosa redonda. <risa> Feo, Le dice, hoy día es natividad, ¿eh? natividad de María. ¿Natividad es nacimiento? Natividad es nacimiento. Sí, perfecto.、Bien. Una natividad por ahí, pero no va a haber s a l o Ya sí, vamos, vamos, vamos, hagamos vamos, algo. Ya. ya vamos a hacer algo. Te voy、sí. a i a r saludo a Alex, que está en la sintonía, amigo suyo, don c r i s t i a n Lobo. Dijo,、ah. un gran saludo para usted. Quisiera saber qué significa PM. Le dije, dedúzcalo. PM. País lobo PM. En la tarde, e s como salen el reloj, pasado meridiano. Claro. ¿Cómo, cómo se dice cuando. Si no es lo otro. Claro. No es pura. No. No, no. tampoco. Ay, también porque nuestro símbolo es una P y una L. Claro. ¿A quién llaman? ¿A ti? No, no. Menos mal que no era el mío. Menos mal que era PL. Ahora que es PLR. l a m a un minuto. No, no, contesta tú, no. no, a m e Al aire. Al aire. Aló. Mira, Le, lo están llamando el otro l a h a c u a Bien, te llamo después porque estoy en programa al aire. Un saludo, ¿con quién tenemos el gusto? Ah, ya, chavos. ¿Era la Patty? ¿Cuál Patty? ¿Cuál, ¿Cuál de todas las Patty? ¡Ay, Ay n o、no, que conozco. Papá m i t o u e o Ya, vamos, señor. Les conté que aprobaron la. Sí, ¿A, ¿A quién aprobaron? Aprobaron la, la, las penas por manejo de vida. Por eso lo contamos sí, la mañana. Sí, lo、sí, contamos la mañana. Sí, sí. La Pero e n t o n c e s p a r t o de aquí adelante porque anoche e l c a r a b i n e r o sorprendió al viejo del saco. No. No. En la esquema. ¿Está vivo? ¿Está vivo? Viendo, es no,、saco. era mentira? No. no, la verdad que no fue la noche, fue el mediodía. Fue el mediodía y lo pillaron al viejo del saco. No sería Santa c l a u s e Lo... Papá Noel. Papá <risa> Noel. No, papá Noel. Mamá tampoco. ¡Oh, Ahí en el sector La s q u e ¿eh? m a Sí, e l sector La s q u e m a ¿Por lo qué que... el viejo del saco todo esto? Porque llamaron a Carainero que habían visto a un tipo entrar en una vivienda. Ya. Sí, no, en el sector La s q u e m a entró a eso de las once y media, doce del día. Y llamaron a Carainero y llegó rápido Carainero. No diga lo que es. <risa> no, la, no, diga, diga, diga, diga, no, no, nada, no, nada. no, no, Que tengo invitar d a una autoridad a la p r ó x i m a s e m a n a No digas Claro, sí. Se, se va a probar acá. Va, ya, voy a e r micrófono. Oye, y llegaron, y encontraron que la puerta, la chapa estaba reventada y todo, y, y revisaron la casa, y lo encontraron en el dormitorio, había sacado joya y tenía un saco donde iba metiendo todo, y de verdad, estaba, lo pillaron ahí con una patita en la ventana así. Ya. Dile, ah, me equivoqué de fecha. Me,、ah. me estaban esperando los renos. c a r a b i n o c a r a b n o dijo, y no que e n t a b a por la chimenea. <risa> Y El traje, no, eso es publicidad de Coca-Cola. ¿Sabe qué? Le traigo una carta ¿eh? y el traje no era rojo. No, no, no, ya no nos pise c c a c o l a Claro, no, está mala la situación de este año, digo, así que no nos pise c c a c o l a Venía a dejar un presente, dijo el caballero. que debería s e r el retiro de los que no le c u e n t a Se c o r t a r o n mal y no se comieron su comida, <risa> así que me llevo esto. Oficiales, que esto lo están devolviendo por garantía. <risa> Pero, ¿cómo voy a ser tan t o ¿Y qué le pasó al viejo d el saco? Se lo llevaron. Se lo llevaron junto con. <risa> ya, o Otra figura ilustre señalaba yo. Sí, también. Estaba ahí con Alinco. Sí, para allá ibas tú. No, no. No, no, ya. pa'、ah, no, Estaba hablando con el ratón Miquel y el viejo del saco Pluto. Ah, ya. Bueno, lo otro, el incendio de la mañana、Un、que u n incendio, claro,、sí. ayer. Yo te llamé, pero.、Eh, no s e p e o c u p e s estaba、podía. apagando otro incendio. <risa> Eso pasó la. <risa> Por Dios. <risa> Las 23:20 horas, a la r m a del cuerpo de b o m b e r o n Sol, dedicado a un siniestro en una bodega de unos 4 por 5 metros construida en material ligero, ubicada en la parte posterior de una vivienda de calle Real 11, 1138. Dañó la parte posterior, no alcanzó a dañar el vehículo, como nos dijeron en primera instancia. Así que.、Ah, sí, sí, porque en primera instancia señalaban que eran tres cosas. u n a b o d e g a un a u t o m ó v i l una casa. Claro, a a s c en primera instancia se pintaba para. ¿Fue muy grande, no? No, no tanto. O sea, resultó con daño、no、hay... de consideración.、No. Destruyó la bodeguita, con lo que h a b í a de. n t r o sea, de consideración. La bodega, claro, era, no era habitada. No, no, no. Claro, no estaba habitada.、No、Así que súper o sea, bien. Un saludo a la señora Ana Alderete Silva,、sí. que fue la propietaria. Dijo que no tenía seguro, lamentablemente. Pero, pero podría e r p o ser mayor. No, siempre, bien, siempre, tú... siempre hay una parte positiva que es que、eh, no, no se g e n e a q a í no u n a s i t u a c i ó n Fue no, el no, puro manso susto, nomás. Le cuento, además. Está hablando el viejo e l saco, mire. <risa> Llamó el viejo e l saco. Mire, a mí no me mete. <risa> Puedo llevar mi saco para que lo revisen. <risa> Oye, antes que. Sí, antes que se lo olvide. Antes que se me olvide, ¿por qué? e、no. después se me ¿Vas a decir algo? No. ¿Sabes qué?、Eh, íbamos conversando con un señor colectivero de las calles que están entre medio de los hoyos. Sí, ojo, q h o r r a r t o s hoyos, sí.、Eh, evento. Evento. Pero Cristian me decía que habían pavimentado, pero ya habían o y o s ahí y los hoyos no los pavimentaron, que es muy diferente. O sea,、el、los hoyos q u estaban, e claro. a h o siguen、diferente. con hoyos. <risa> bueno, la cosa que dijo es que deberíamos hacer lo que se hizo mucho tiempo atrás, me dijo. Cuando aquí nos quisieron pavimentar una calle, nos fuimos a sacar el permiso de circulación todos los 300 vehículos、mire. a San Juan de la Costa. ¿Y eso cuándo? Fue f un e u par de años atrás. Claro, yo dije, no es malo. Yo lo claro、voy a ¿San Juan de la Costa hay más hoyos? No, pero ¿para qué? Volvieron sin neumático. s Claro, volvieron sin neumático. Sin s no pertiguadores. Pero hay que decir una cosa. Pero hay que decir una cosa. Y algunos taxis volvieron con la puerta. Que, no, hay no. que decir una cosa. Que entre la municipalidad de San Pablo y San Juan de la Costa. No hay mucha diferencia. <risa> hay un metro. No, no, hay no. Hay un metro de diferencia.、No. <risa> ya, arregle la、no, ufa. No, no, ya estoy, rando, mira, estoy esperando que se termine el rey. l Ya, ya. Eh, ahí está, ahí está, ahí está. Qué bien que atienden los alcaldes, s ¿eh? d ó n d e En esas dos. En esas dos. Do? Ya. ¿Tú has ido para allá? t ú no te acuerdas? Yo te traje, no te、sí. acuerdas. ¿Cuándo? No fui. Cuando ahí tú saltas. ¡Eh! ¿Esa? ¿eh? Sí, vos. Cuando está Josefina. Josefina. Sí, cuando estuvo este. Este estuvo DJ m e n d e z Claro. Sí, ahí saltando. Sí. ¿Te acuerdas de n d e después.? pasa. Más r á p i a más rabia. Este estaba en la fiesta ¡uh, uh! y después e en la carretera. ¡uh, uh! A la orilla, por favor, oríguese. <risa> a la orilla, guacho. El ¡Ah! otro ¿No、aquí con la disco,、ah, tío. a No, pero si、sí, tiene toda la razón, lo refuto. Se atiende muy bien no, a la no, gente cuando va para allá. Me apoya, no me no, lo, lo apoyo, te perdón. Te... refuto,、oh. d Ando clarito hoy día. Hoy. Y se va sacando la ropa y agarrando calor. Sí, hace, y calor. hace calor. No, a mí me dio calor también. La, la corbata a veces para.、Corre、va con el f u e r r s fuerte en el. Con el fuerte. Oye, mañana yo voy a. Por,、uh, ¿A dónde va? Voy a Puerto Montt. ¿Ves que viene el presidente del Banco Central a presentar l a el informe de política monetaria y alguien tiene que explicarle a los colegas cómo f u c i o p o r qué viene a Puerto Montt el presidente del Banco Central? はい、sí. A Puerto Montt y ahí va, va pero viene a exponer o Ay, viene precisamente a eso, a dar a conocer la. la... Viene a eso, donde、no? dijo el comunicado t r s del. Sí, sí, lo vi por ahí. El presidente del Banco Central de Chile, José de Gregorio, presentará el viernes 9 de septiembre el informe de política monetaria que se llama IPOM, el famoso IPOM que tú o d escuchas, ese es el informe de política monetaria. De septiembre de 2011 en Puerto Montt ante la comunidad empresarial, laboral, ejecutiva,、ya. académica y estudiantil de la región, en un encuentro o r g a n i z a d o por el Instituto Emisor y la Universidad Austral, C de Puerto Montt. ¿Y qué es lo principal, querido y estimado, estimado colega, no, no, no. que llega en sí? El informe de política monetaria. Bueno, y e le voy a explicar que este informe es publicado cuatro veces al año. ¿Qué tal? <risa> en marzo, junio, septiembre y diciembre, que tiene como objetivo informar y explicar al público su visión sobre distintos temas económicos, como la evolución reciente y esperada de la inflación. Es que cuando, la inflación es cuando sube el precio. Ya, las cosas.、No, también es mala idea. Sobre todo、inflación. cuando uno se infla. Oye, ¿todo se, ¿se infla? ¿Subió el cigarro? Sí. ¿100, sí. Pesos, ¿100 sí. pesos los de 10? 100 pesos me, no, los de 20 me costaron 100 pesos más. Ah, ya. Cam, que... por e j e m p l o q u e compro yo estaba a 1.800 y hoy día me costó 1.900. A mí me ¿Eh? costó dos lucas o s í Papiro, e s t f u m a uno. ¿Sí? <risa> mí No d <risa> no es el momento. ¿Estás j u m a n d o los colo-colos? No, no, no, no es.、Eh... Los colo-colos. Colo -colo. Los colo-colos. Los life. ¿Te acuerdas de los life? Sí. <risa> No、Mira, a los fumadores a partir de hoy deberán pagar 200 más por cajetilla, la información que dijo Tabacos de Chile. 200 me... más. Y 100 más por lo de 10 unidades. A lo mejor se equivocaron, ¿no? Yo dije, m e ¿cuál? Deme la de siempre.、Eh, me dio la de siempre y me cobró 10, 100 pesos más. Mira, ¿y sabes que dijeron lo de Tabacos de Chile porque subieron? El aumento se debe a la decisión que tomó el gobierno. Ah, ya, por. por... tras el terremoto e l 27 de febrero de 2010 y que entró en vigencia el 1 la... de agosto del mismo año, que servirá para llevar adelante el proceso de r é c o Pero las tabacaleras ganan plata, por lo cual deberían, de hecho, hacer algunas obras sociales, por ejemplo, en Chile en el proceso de reconstrucción. ¿no? Yo no quería hacer el gobierno con la cantidad de impuestos que le c o r n a n los cigarrillos. Bueno, sí, en todo caso. De una e t i e u e t a de 20, 17 son impuestos. Hay varios, hay varios impuestos. Pero las tabacaleras también ganan. ganan. O sea, que hay un negocio, hay un negocio, pero. ¿Se acuerda del, del vaquero de la que estrae? Oye, y era. No, aquí sí,、Andy. sí, no, sí, sí es verdad.、Urbana. No, no. Sí, e Sí, era. ¿Qué? ¿Y era? ¿Era, del otro partido? Sí, ¿Y el era partido de l o t r o partidos? í era de los p a r t i d o de oposición. Estaba arriba、sí. del caballo. <risa> <risa> Por Dios. Pero si salía ahí en la cajetilla. ¿Ese no, murió、nunca? también de cáncer? Sí, sí, sí. r a ó j i c a n t e Sí, murió de cáncer. ¿De cigarros, sí? ¿O de otro? Porque hay varios. No, no, murió de cáncer. Así.、Ah, Continuemos. Oye, hubo una emergencia bomberil al mediodía de hoy, ¿cierto? Sí, al mediodía uno.、Sí, sí, Estando c o n d i e、sí, g o al magro. Sí. ¿Y quién era? Era una emergencia. Era, finalmente <risa> era una、fue? emergencia, ¿no? Era un.、Eh, ¿Qué fue? No es un ducto de gorda, c a s Era un ducto de gorda, casi e parece. Uy,、oh, eso se está haciendo normal. No, está limpiando la chimenea, o sea. Sí, hagamos un llamado, de hecho, s l i m p i a r la chimenea. Un, dos, tres. s l i m p i e la chimenea! chimenea! <risa> Muchachos, vamos con la música. Este es con Guana, con este Smile Soul i n Acá、oh. en País Lobo Radio PM. ¡Música! 「おいしそうに」「う l うわっ w っぴっぴ e together.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 Estamos. ¿Van a seguir? ¿Van a seguir con la tonterita? ¿no? En este espacio cultural que tenemos del País Lobo, vamos a tener la oportunidad de conversar con nuestro nuevo integrante. Cristian ha salido por unos momentos y hasta ahora ha llegado un nuevo integrante. Viene de las Américas. Tiene una pinta de rubio, de gringo. Y、eh, queremos escuchar primero las palabras del profesor. Profesor. Oiga, el mismo también de la otra vez me estaba acordando, lo vi por ahí. ¿Viste el mismo? Sí, lo vi. Lo vi con su maletita ahí caminando. A ver, después de venir, después de que le dio pánico escénico. No, pero h、uh, o si tu tu pulso trabó, por eso la perdí. Lo primero, no, si va a venir. Lo primero, ¿por qué el tema de fondo? Porque. Una noticia. Por favor. El presidente Sebastián Piñera nombró como general director de carabineros a Gustavo González en reemplazo del renunciado Eduardo、Gustavo. Gordon, quien dejó su puesto el viernes pasado tras una semana marcada por escándalos en la institución. González se desempeñaba como subdirector de carabinero. Es abogado, oficial graduado de la Academia de Ciencias Policiales y con un posgrado en la Universidad de Salamanca. Al comunicar su nombramiento, el primer mandatario le pidió que sea el primer carabinero de Chile. No eran más. Bueno. <risa> sí, el jefe de i e e o van a s c r i b i r de n o t o d Persiguiendo a los delincuentes.、Ah. Oye, pero solo no va a poder. No, pero le ayudará. A <risa> Protegiendo a los inocentes y liderando a los carabineros de Chile en su función y desafío de combatir la delincuencia, mantener orden ¿Qué? público y proteger a los chilenos que merecen vivir en paz. ¿Le no, nombraron no, Carabineros o Superman? <risa> Puede ser todo、oh, Superman. <risa> No le pidió nada. ¿No? Oye, tú me traes cuenta a fin de mes. Claro. <risa> y quiero un informe semanal. <risa> y te quiero ir a v i s i t a todos los días nueve. Oye, lo, lo he dicho a q u i e n querido escuchar. Yo creo que, que es el momento más difícil para subir、eh, la jefatura de Crena de Enero. O te vas en Gloria o te vas en. Es que depende de lo que haga, a ¿no? n pero, pero es que por eso. Sí, sí, hay, gente, hay gente que sabe y, y cuida los recuerdos necesarios. De, yo, de creo que, yo, yo creo que el tío va a recorrer Chile de partida. Yo creo que en este momento ya está agendando. Va a pasar por todos lados. ¿Pasará por acá sí, por nosotros? Sí. ¿no? Por lados, por... Reuniones con los altos mandos. Y. y... Ay, ahí. Ahí el tío. Ahí, no más, e ñ o r Aquí te quiero、pero、ver. Que... Bueno, <ríe> Para no, la no... gente que tiene webcam, sí, efectivamente. Lamentablemente el, el, el, el vidrio. Sí, para la gente que tiene webcam, nos acompaña el Cherola Chico. El Cherola Chico está controlando en este momento. Ah, está con una, Es una peluca para que la gente. ¿Qué? Ya vamos a tener la webcam más c h é v e r e le hemos prometido una y otra vez, pero ya tranquilo, que vamos, que vamos que, que se puede. Pero es que igual el virus no nos juegue una mala pasada. Nos juega una mala pasada el v i r o no se preocupe.、Ah. Dices... ¿Qué tal? Buena peluca, dicen acá. Llegaron l o s tachuelas. Stevie Wonder, Stevie Wonder, acá te dice Alex. s í también le doy a t e ó You say, I love you Pueden subir la cámara para mostrar a Juan Pablo No, es que Juan Pablo tiene derecho de imagen No puede ser muchonca, ¿verdad? No, sí, sí, voy a mostrar en un momento No, pero pide permiso Porque no vayamos a hacer cosas que s e a de muy d e s p e d i a Es que me estoy maquillando No, no, no, no Quiero cuidar, no v a y a a hacer cosas que... No pasa nada, señor No pasa nada, todo el mundo sabe que yo estoy en un medio En otro medio, en este medio Y en la tarde estoy medio Y la noche también. Ya, <risa> ya, sigamos con las informaciones, que la gente se quiere informar también, aparte de. Ah, ¿sí? Sí, por supuesto, señor. Alguien me habla por algún lado, me, me entromaríanme. La, la Bandurria, me estaba acordando anteriormente, es su segundo apodo, ya que es una habitué de los cánticos de <risa> De los karaoke. ¡Estamos h a b l a o Es que está el sorsal、ah. criollo y está la Bandurria ¿Qué sardina. ¿Qué Contar mi faceta. No, porque si no, caigo yo n <risa> <risa> Usted mantenga seis. Oye, no pillan, e n i n g ú n t e m a este Wonder Bueno. No, pero por ahí está. Pero si había uno solo, ¿o no? No, este w a n d e r w a n t e d Estamos,、eh, a este horario. ¿Qué hora es? Gracias a la, la gente gentileza. Que está, por ejemplo. 19 y 34 minutos. Va viajando 19 o y cuatro minutos. Gracias al Blas Pascal que nos comenta justamente su departamento de comunicaciones. Nos dice que hasta el treinta y uno de octubre se ha extendido el plazo de postulación de trabajos al séptimo concurso de pintura y fotografía del Blas Pascal School. Si bien la recepción de horas finalizaba en agosto, la situación educacional por la que ha atravesado el país y la provincia llevó a los Organizadores a determinar el plazo de presentación de trabajo hasta fines de octubre. ¿Y a pueden participar todos? Todos. todos los Mira, aquí está en la modalidad pintura, se ha establecido, porque estamos hablando del tema de educación. Sí, de, obviamente, señor. Tres categorías, siendo la primera desde primero cuarto básico,、uh -huh. para, que, para que no haya competir, sería desigual. Eso pone las manitos, h a e u solcito. Hoy hay chicos que le tienen talento.、Así、la papá, no, segunda、vale. corresponde a los de quinto a octavo, mientras que la tercera, o sea, estamos hablando de la categoría, la tercera categoría estaba confirmada por estudiantes de primero cuarto m e s ¿no? Eso ya se hacen paisaje. Así que... claro, ya, ya la casita va con árboles. Claro, ya... la, la fotografía <tose> serán solo dos categorías: con, con confianza.、Eh, sí, no, con... está clarito. Con confianza, <tose> De quinto octavo básico y de primero cuarto medio. Detalle en triple doble B.、Oh. <risa> me pasa por rir. Eso me pasa. <risa> mi hija, que ganó un concurso en inglés,、ah. mi, mi me dijo que estaba hablando muy arriba y por eso me salía n mucho s gallito. ¿Tú estás seguro que sos tuya? <risa> ¿Lo g a l l i t o No, lo g a l l i t o obviamente,、oh, p u e s señor. Por Dios. Ya, bueno, los trazos deben ser entregados en dependencia de la s Pascal School en Rodríguez 895. A es ver, que ahí salgo parejito. Mayores informaciones en los números 20 1500 o 31 3279. Muchas gracias, Cristian. ¿Qué tenemos para ahora? Ahora viene el informe del tiempo. Uy, <risa>、oh, pues ya la chuntaba, muy bien la chuntaba. No, así después de cuatro días tenía y tenía, tenía que achuntarle. Tenía que pegarle. ¿Qué pasó? Es que no le podíamos. No,、eh, no le podíamos,、todo. son muchos, señor. Pero ¿y no, no hizo se, la. Se me bajó el carro al ¿No、tío? Sacó el tío. ¿Se m a j ó el tío por la ventana? <risa> Moisés fue el primero en bajar del arca. No, no, no, no. ¡Tierra, tierra! a l a tierra! q u e quiero bajar.、Uh, me tiene vuelto loco. e t o un chiste, perdón. <risa> Ya, ya ahora、señor? sí. En este momento hay nueve grados de temperatura. Viento, viento. Hay viento. Noroeste, de siete a veinticinco kilómetros por. Noroeste. ¿Cuándo? Es noroeste. Este.、Oh, oeste. Pero es que la gente no ve, e Ah, no, pero tira el azote. <risa> es que yo me, me pierdo, d e v e r d a d me pierdo. Norte, sur, este o oeste. Claro, Ah, e、no. sí. e no, Y noroeste,、ah, sí. y con el oeste. Ah. <risa> 100% de nubes cubren la provincia de Osorno. Probabilidad de trueno baja. Mira, mira. Humedad、bueno. relativa, 87%. Si no hay trueno, voy a poder dormir bien Va a haber chivasco durante t o d a l a j o r n a d a durante toda la, jornada, durante、yeah. toda la gente que tiene j o r n a d a n o c t u r n a porque hay gente que va, va para allá. ¿eh? ¿Y que... ¿Remolino? ¿No hay un día? No, no, remolino. o t o r n a d o ¿Tornado? o t n a d o n sé,、si、este día tornado la última vez. A ese nivel l l e g a m o a trabajar. Viento <ríe> <ríe> huracanado. Veo el elefante rosado. <ríe> Nah. Ya nos dice que tenemos problemas en p y l o Vamos a ver si. i tengo... No dice que se nos cayó, pero yo tenía ¿Se señal. ¿Qué le p a s en p l o No, yo tenía señal. Atentado, ¿no? A ver, a ver. No, sí, tenemos, estamos. Sí, u n momento en que a h se callo, Sí, pero sí estamos、está. totalmente. On, ¿Bueno? Sí. Con sí, algún sí, grado、estamos. de f a s e Oiga, le cuento brevemente que. e l tema del, del, del transporte, que iba a comentarlo tú. Sí, el, hay una línea, la línea de microbusiness número 4, que bajó sus tarifas a 250 pesos. Lo que causó, obviamente, la reacción de los otros. Vienen los a p l a u o s Ojo, ¿eh? porque. Eh, eh, Estuvimos conversando, tenemos el teléfono. Después, si se puede, podemos、ah, hacer、ahorita. unas cuñitas más tarde, quizás.、O、si quiere llamar. ¿no? También puede ser, pero. Pero Don Arturo Regada, que es el, el propietario de la línea que bajó, él, él indicaba que era una medida también de、eh, darle un mejor servicio a los clientes, por una parte, y por o t r o también que había sufrido algún tipo de situaciones desleales, en cambio, alguna, de alguna ¿Sí? manera y de otra. Conversamos también con don Aldea Delgado, con、bueno, el que estuvimos conversando anteriormente, pero señaló que esta situación igual había que analizarla, porque indicaba que、eh, la situación presentaba también una. no, no estaba dentro del apego. ¿Qué es la situación que debemos clarificar y hablar con el c e m i de Transporte, Alex b a r s para saber el tema de las tarifas? Sí. ¿Sabe por qué? Porque、uh -huh. nos indicaba, ya, por ejemplo, si ponen promoción o si ponen 250, lo que debería bajar también es la tarifa escolar. Nos, nos indicaba. De hecho,、uh -huh. si baja, baja la tarifa escolar. ¿Y cuánto quedaría ahí c o n un 50 pesos? No, pero, pesos? pero, pero, pero, pero, pero, entonces, si cuando sube la, la escolar, debería、uh -huh. subir la adulta. Claro, yo estoy hablando en base a un tema, es que cuando sube la adulta, sube la escolar. Sí. Sí, p o s í sí. Hace años que n o Sí, no, Nunca, cuando usted vos... estaba en la e s c o l a r era 10 pesos. Había el micro. Claro, p a s í a n d o l a s en ese t i p o Pasaba n por Ramírez. Sí, e s a el... grande así. Y una situación que tiene que aclarar、eh, la ceremonia de transporte. De hecho,、uh, Andrés Delgado señalaba incluso que hay reuniones y podrían presentar a Arturo r r i g a d a n t e la Fiscalía Nacional Económica. No, si no es un tema, bueno. No el, el, el, No es el e Claro, no es un tema menor. Arturo Regada señalaba incluso que había recibido algunas situaciones que lo podrían demandar, incluso ir a la justicia, situaciones así, que tampoco tenía miedo que iba a seguir con esta posición. Don,、eh, Andrés Delgado tenía un documento, si、sí, donde se, se indicaba, s e ñ a l ó a l g ú n documento, en mano indicaba, mire, la situación es esta y este, y, y, este, y este punto con respecto a ese tema. Pero no, no es una situación fácil, vamos a seguir viéndola porque tampoco es tan, tan somera de llegar、eh, y señalar, pero eso es a grandes rasgos lo que ha pasado hasta ahora. Me parece. Va, vamos a ver si sigue. Y lo otro, p a s é l i la mañana a hablar con el gobernador. Y lo, posiblemente esté con nosotros mañana, a a、ah, l g o b ¿no? e n o p o r qué tiene la carrera de aquí? ¿Acá? ¿En el estudio? Acá, ¿O sea que vamos a tener que t r a r galletas? ¿Sí? No, si él trae la b i c h a n ¿sí? g a se colocaba con、no? claro, ah, no、la b i c h a n、sí. g a ¿no? c l a、sí, r o o y e m u c h a c h o s t e n g o q u e e n v i a r s a l u d o、claro. s tengo que enviar saludos a c a t h e r i n e Pino González. e l l a nos está escuchando. Viene bien, cruzando estamos... el canal de Chacao. Sí, sigue hablando. e l aire, pero cuéntanos. Así que para c a t h e r i n e Pino, Katherine Pino González viene cruzando el canal de Chacao. Nos está escuchando, nos está viendo vía stream. Así que para ella un gran saludo. Pero viene cruzando. En bote, no es nada. No, e n bote. <risa> Así que este tema va、yeah. para ella con mucho、yeah. cariño. Ay, c a b i t o Yo también puedo, también con mucho cariño. Sí, por supuesto. Mucho amor. <risa> Un abrazo. Ahí está, mira. ¿Qué pasa? ¿Qué? Ahí está el tema.、Mira. Ahí está el tema para c a t h e r i n e Just my imagination. Ok. 《さあ》 Ahí estaba de Cranberry con este Just My Majination a esta hora de la tarde. 17 minutos nos separan de las 20 horas, 8 de la tarde, muchachos. ¿Nos llamaron? Sí, nos tenemos llamaron carne para el 18. ¿Se estamos... acuerda que.? Nos llamaron de que habían visto unos carros policiales llegando a. De, de la PDI llegando a Osorno, con un vehículo particular、eh, escoltado. Así que,、eh, mientras hacíamos la canción de, de quién, ¿a quién está Dica? e d d a El c r a n b e r r y pero no, la dedicación falla. Allá, Allá sí, Para acá Terín Pino, que nos viene escuchando, viene cruzando el canal de Chacao, nadando, dijo. o n o pero viene cruzando y escuchando. Fiel auditora. Fiel auditora. a Bueno,、eh, justo, gracias porque nos permitió e justamente... <risa> s una de las personas que yo traje hacia acá, d e m á s s Necesito mi comisión. <risa> <risa> bueno. Prontamente el computador va a estar adentro. Claro, sí, va a estar m i r a pa n d o para el lado de él, ¿no? Después voy a decir, bienvenidos a mi programa, ¿verdad? País Correa. p、no、a o e a está portería. No nos acompaña Cristian Lobo. Pero él hace ya diferencia el día de hoy. No hemos logrado, t e de a c u e r d a s d e el año pasado se escribe de la misma forma nuestro nombre. Ya. Y él se dice Cristian y a mí me dice Cristian. No, yo me llamo Cristian. No, pues si tú. Yo me llamo Cristiano. ¿Tiene acento o no tienes? No me interesa, yo me llamo como yo quiero, el nombre es mío. Pero, pero es, como, dijo Chris, ahí,、sí. per como dijo alguien por Exacto, ahí, aquí estamos con n o s t r o Como dijo alguien por ahí, el、Chris. perro es mío y lo paseo por donde quiero. Exacto, pero a él se n o m b r e bien y a mí me nombra mal. Ah, no, no sé, yo estoy de acuerdo. El ya, perro bueno, pero pero... Y yo lo paseo por donde quiero, y a <risa> <risa> pero cuente la información porque、ya. es fresca. Como, sí, la llegó, como la carne. Sí, es como la carne. Finalmente averiguamos. Sí, hubo una detención en Entre Lagos. Fue detenida una c a m i o n e t a en un control. Antes de averigir e s o por parte de la PDI, se la encontraron a、uh, 200 kilos de carne Andale, animal. Eso es harto.、Oh, eh. Mire. Son dos señoras grandes. Buen decomiso. Buen decomiso. Teníamos 4,18. Claro, tenemos 4,18. 200 kilos de carne. Se le, se le dijo al fiscal que hacemos porque los niños no sabían de dónde venía la carne. <risa> Apareció en la camioneta. ¿Y esto? ¿Ah? <risa> o、so, so, Lo traemos de peso para que no salte tanto que tiene malo el amortiguado. ¡Sí! í q u í v a <risa> s o aquí? Bueno, dos muchachos entonces están en estos momentos. Nos confirmaron, sí. No, no tengo la canción, así que l a voy a p o n e r d e fácil. Ah, no, nomás, y yo voy a hacer l o bueno, eran dos personas que están prestando declaración. Lo más probable que es que q u i e r e n libertad mío, haciendo el procedimiento. Y、eh, va la autoridad sanitaria a, a echarle los polvos mágicos a la, la carne. ¿La carne se va quedar、no, con la autoridad sanitaria? ¿O la no, autoridad sanitaria se ha va quedar con la c a r n e Va、carne. a ver la carne la va a pesar、ah, y a la va a pesar, a poner. Y de ahí les marque y hacen. c a r o Y después, dos días más atrás, gran fonda de la autoridad sanitaria. <risa> gran fonda PDI. <de> <risa> gran fonda PDI. <de> <risa> Los、oh. no, faltos de c o m i s o de cebolla estaban e r e c u é r d e que ahora vienen de harina. ¿Te acuerdas cuando partimos? Partimos e a c u e r d a s que robaron el moreno? Que... No, no era el rawe, era el de acá abajo. No sé, pero robaron. Ya, pero robaron, robaron... Y después、Oye. se robaron carne. Sí, p u Y de ahí entraron a robaron la futería. r Sí, era como. Es, que daba, sí, es hacer... que daba para hacer la empana. Sí, no, y... faltaba la c i n t u r a Y todo, y todo el... lo pilló, pedí. Y t o lo p i y te acuerdas que estaba recién asumido el prefecto Navarro? Sí, exacto, sí. Y al aire, sin decir nada, a mí se me ocurre decir que se iban a hacer. <risa> fue un riesgo, o a Es decir, fue un riesgo. Pero、Porque、lo t o m Sí, sobre sí. todo cuando uno anda con detención pendiente, es un riesgo. Es un riesgo en ese tiempo. Y de, el que no lo recibieron bien fue Carabinero para Año Nuevo, cuando dijimos. No, para el aniversario. Cuando、no、sé. Salazar,、eh, Claudio Salazar, dijo. También un chiste. Dijo que van a ver c a n a p é de carne el otro día. Cuando uno comisto. <ríe> y hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos. <ríe> Bueno, un saludo a Claudio que estaba haciendo una campaña ecológica. Me dijo, me llamó y me dijo, ¿sí? Ah, qué bien. Sí. No estaba muerto, dijo que esperen su fanática. Sí, mucho. Aparecerá. Dice que la parte aquí la papá es que le costó más la operación, pero está hinchado. Entonces no quiere aparecer en cámara. Oiga, resumiendo el tema policial que tiene de ahora de último minuto: Doce personas fueron detenidas en e n t r e l a g o s c o fueron al final? Dos personas detenidas. ¡Oh, qué rato! Ya sé que me voy. <risa> Espera, que te falta、okay. poquito. Dos personas detenidas en Entre Lagos transportando 200 kilos de carne. No supieron dar justificación para de dónde venía、no, la、no. carne. Lo、uh. que sí dijeron que lo、Ahí、llevaban. Ya me mandan a pedir por el valor de la l e n h r t a d a Lo que sí llamó la atención. Y、eh, nos dijeron en Entre Lagos, así que no podemos. Ella decía que esos caballeros iban para un lugar establecido con la c a d e n e a、ah, ándale. O sea,、eso. una cadena.、Ah, sí, porque siempre, sí. Pero vamos a esperar la investigación. Siempre es bueno esperar、meta? la investigación.、No、más y más los que... resultados de la investigación. No, pero que la, la autoridad iba ahí, que se entraba por la investigación. Claro, un mes antivejea, tú quizás hablas de ese tema. l o q u e pasó con eso? Me perdí también donde íbamos. Faltan solamente once minutos para las veinte horas. 11. No falta nada ya para las veinte Para las 20 horas. Y me voy a quedar sin batería por no enchufar. Viene el cable. Ahí sí. Ahí está, ahí está.、Uh, Se movió, nos salvamos, nos salvamos. Nos salvamos, nos salvamos. ¿Qué más? Nos vamos al suelo.、Eh, no. Tengo saludos para. Nos llamó un auditor, Pablo, que está a este momento, en este momento está trabajando. Conductor de la línea 101, dijo. Ya, perfecto. Ay, ¿por qué te la di b í a h í para decir 101? u n o Perfecto, perfecto, ya, Hay ya. cámara, colega. Bueno,、no. ah. Está bien. Es mi vida, ¿ok? No, para Pablo de la Comisión Colectiva, línea 101 está trabajando a esta hora. Un, un para él. saludo dice, para p l o Un saludo, entonces, para la 1 0 o Así que todo para todos los saludos,、eh, ¿ok? Un saludo. s a l u d o o s Uno, vamos. dos, tres.、Sí. ¡Saludos! Pepepe. <tose> ah, ah, ah, ah. ah, ah, ah, ah, ah, ah. <risas> La muchacha, vamos e s t e u r a s e r con este t o p、uh, Cotito. Cotito. w h l l be so g a l l a n again? I'm g o u n a shoot guys. Son exactamente las 19.52 minutos. Tenemos información. La verdad que agradecemos a todos los que nos están ayudando porque esto es como demasiado rato. Bueno, nos dicen acá más información. Oye, tengo que bajar el tono. Es que no, no, no quiero. Lo que pasa es que esta hora ya empieza、no. a sentirse en la garganta.、No. En la garganta. Sí. Sí. Por eso aquí nos vamos por...、uh, a. Gallo Claudio. Ya,、eh, recuperamos la página Bailo, efectivamente se cayó en un momento, pero está totalmente arriba el stream. Ojo, eh, la, eh, la brigada investigadora de r o b o de la PDI también tendría un, una mujer mayor de edad, sector Quilén, San Pablo. Ya.、Eh, nos dicen que sería la misma el año pasado, el año pasado una señora que robó a todos, ¿te acuerdas? Ya. Y guardaba las cosas en su casa y repartía para los familiares. Dicen、ah, que es la misma. Y también、eh, se detuvo un sujeto por receptación de un teléfono celular. Miel. Ahora con este de los sí, chistes, ¿te acuerdas que el otro día nos explicaron? Sí, sí. Podríamos crear uno de estos días a la persona que está acá. ¿no? Exactamente, señor Figueroa, el experto. Sí, sí. El un, ¿Sabes que el otro día pasó en la entrevista? No sé si lo dijeron en algún lado, no sé si en tu canal lo dijeron. Pero él es ingeniero. No me recuerdo. Ingeniero en informática. Ya. Y después fue de PDI. Ah, ya, de, la, de, la, de, la, de la, una carrera profesional y después. Ah, no, fue la carrera que sacó la PDI para los profesionales eso, jóvenes. Y sigue, y sigue, y sigue. sigue, y sigue. Yo、sí, sí, voy a ir a ser i n g e r i e n s u m a ¿Todavía alcanzas? Sí, sí, todavía alcanzo. O bebé, sales como subcomisario. Sí, sí. No, yo no alcanzo. ¿Sabes qué? Muy arduo. El,、no, el actual comisario y jefe de la brigada de Policía Internacional, perdón, de trajería, él transparentó y dijo, dijo una cosa que era, yo creo que muy importante, que de repente n u e s t r a institución no sale. Nosotros le preguntamos en otro programa cuánto está, salía de... ganando realmente la、ah, profesional. Ah, la profesional. ¿Cuánto, ¿Cuánto son s las lucas? Son cercanos a los 900 mil pesos. Mire, mire. Oye, ya v o l un auditor y dijo que j u n Pablo tenía que comprar en la patrulla en otro c r a u s Aquí va lo otro. <risa> <risa> Don Quixote. <risa> Ya, voy. Don, se nos acaba el tiempo. 19.54. Dice, Don Quintian,、eh, tú vas a responder. Le quiero pedirle un tema que le pase a mi camión. No. t e n g o prohibición de algunos temas acá. Sí, es bueno el camión que e m p a n l a Oye, se robaron un, un auto en calle El Alba. No. l o y o t a y a r i s se dan b l a n c o e s p é r a p o r aquí alguien me decía algo más? No diga. Se me p e r d i d Eso, no, no, no. tengo claro que estamos moviendo con Juan Pablo ahí y no.、Ya. Tenemos como perdida la hora porque. Sí. Abrimos recién y sale como el mensaje como más tarde. Después de que el reloj de e l l o Sale s antes que empecemos nosotros. Claro, es como muy raro. Cuando lo estamos esperando que llegue. Claro, bueno, eso. Oiga, recalcar que esa información que está saliendo ahora, de hecho, que es información que es fresca. Claro, que nos están enviando nuestros queridos auditores. Sí. ¿Qué le pasó? La red, de hecho, de País Lobo. Oh, la red de informantes al o l a r g o Sí, como d i j e r a u n a m i g o País Lobo, cuinco, la red de. c h a n conectamos con nuestra <risa> cadena informativa 104.3 de Chanco, s 93.3 de l o n c o p i t r <risa> i o Eso es a cuál de la c o s a También quieren la medallita, 47.3 de r u c a p i g u e o y s e a n malo con la g Ya, ya, ya, ya. a h í está. <risa> no puedo más. Suficiente. ¿No quieres? O sea, no puedo tocarlo más. <risa> <risa> No se puede resistir.、Cotito. 19 y 55 minutos. La están pidiendo, jefe.、Ah, ve ahí, l o están pidiendo. Se lo toqué un pedacito nomás. ¿Quién me llama? Lamentablemente estamos muy arriba para poder tocar Chico Trujillo, no se puede estar. Muchachos, mire, t i e n e razón, estoy viendo ahora de hecho y insisten en que estamos saliendo desfasado. Nos piden. Sergio Silva, dije que ojalá le toquen este tema constantemente. ¿Y u s e s el problema de.? Este que está haciendo e s t c h o Ah, ok, no es suyo el problema. Parece, 6.39, 6.55. Yo le agradecería si alargan al micrófono. No, que o sea, estamos. otra vez, hombre.、Pum. A ver, aquí va. No, pero contestemos después. s e l robo de auto? Bueno, así es. e e déjame. q u e voy a reproducir lo que me están diciendo. Este、no、va a ser、escucho. un programa espectacular. e s p é r a m i fuente en el lugar de l o h e c h o Ya. Dime, n o Es que si lo esperamos, la gente se va ahí. Ya. ya. Se bajó a hacer un trámite, una señora a hacer un trámite de su vehículo, ya. Oh, y al volver la señora al vehículo encontró un hombre ya con el motor encendido、no. y dispuesto a arrancar. Se arrancó de c u a n d el vehículo. <risa>、oh, ya, no、ah, lo han encontrado. Harto ordinario tu teléfono, no tiene ni alta o j <risa> Toyota Yari se dan blanco.、Eh, ok, gracias, muy amable. Cuídense, chao. Es usted una muerte, faltó decirlo. Sí, no, porque está mi señora escuchando. <risa> Es Usted un amor, Mario. <risa> ya, la señora se bajó ahí en calle Elal p a a hacer un tramite. Vuelve y se Vuelve. encuentra un sujeto. Y se encontró con un sujeto. Al interior del vehículo. A l interior del vehículo.、Casi、Toyota Yaris tener... se dan blanco. Toyota Yaris se dan blanco. f l a k a b a c a o Bueno, pero, pero fue la, la, la denuncia, c r e e n s e hizo la denuncia, c r e n n e El tipo rompió la luneta.、Sí. ¿A qué hora、ah, sucedió ¿tú? esto? a Según ahora hay algo.、Mm. ¿Pero por qué rompió la luneta? Para entrar e l vehículo. Pero ¿cuál es la luneta? Me pilló. ¿La luneta o、no、el vidrio cuadradito chiquitito que está en la esquina? Sí. No, no sé, yo no tengo. Pero la... ella no se bajó del auto, lo dejó cerrado. Sí, pues. ¿Y cómo lo echó a andar? Ahí esa parte no habla de espíritu. No, yo traía aria hasta donde yo sé,、sí、vienen con un sistema de corta corriente. A lo mejor dejó la llave dentro del auto. En una de esas. Entonces me miro No, pero rompió la luneta. No, pero si la llave está en adentro, no voy a sacar la llave para abrirlo. t e n e que romperlo para romper el vidrio. ¿Pero se cierra automático? Hay algunos vehículos que se c e r r a n Ahí voy, ahí voy. Porque algunos no dejan. Cuando se deja las llaves dentro y cierra n las puertas, hay vehículos que vienen con el sistema centralizado, pero no me acuerdo el nombre específico, pero tú cierras la puerta y automáticamente s a c a n los seguros. Ah, desde el vuelo de. ¿Aló? Ahí la vamos a. Ahí la vamos a creer. El auto estaba cerrado, la, l l a v e la tenía en la mano. Eso. Ya, gracias. ¿Quién tenía la llave en la mano? La señora que le robaron. Ah, o sea, le quitaron la llave a la señora. No, hombre, la señora salió con la llave y andaba con la sí, llave. Sí, pero es que, es que hay algo que no me. Jugando con la llave. Pero、acaba. es que hay algo que no me c o n c no, no, no, sé. te, no te concura. Reventó la chapa entonces de, para poder echar a n d a r al vehículo. O、no. sea, ay, y pero no me, pero no me p i e n s o O sea、tanto. que llegó un caballero y una señora selló su auto. Ya. No, no, no. Esto sucedió hace una hora y media atrás. Sí, Toyota la... Yaris Blanco, que ¿Dónde? fue robado. Se dio cuenta a Valdivia, Puerto Montt y todas las ciudades están en cargo. ¿Dónde? ¿En qué sector me dijo? Calle El Alba. ¿Dónde es queda el Alba, chico? El Alba, aquí acerca donde yo, yo no me sé las calles, pero qué a b u e l o No, sí, ya me di cuenta que no se sabía las calles. <ríe> <ríe> <risa> <risa> <tose> <ríe> Mire. <mí> De aquí dos、pero、cuadras llego, para adentro, ¿ya? Puedo llegar s í、sí, sí, no, sí, eso llego, es lo bueno que llego, tú e s e GPS, no, se apaga todo, pero el sistema sigue. Ok, importante entonces e s t a por encargo. c o r a tirarte Más adelante ¿Oh? se entra la patente. Corre a t í r a t e un paso p r a que se vea l que se acá. No, no puedo, Estamos, somos muy top. Sí. f u e e n la escuela especial Ana í c h e l e Ahí. Ana í c h e l e ¿Cómo se pronuncia? A mí me dijeron que era Aichele. e a í c h e l e a í c h e l e Ah, d é j l e Me dejaron de mí, no s é b e n de qué es la escuela. d ó n d e está la Ana H. Lee. Ah, ya. No, c u a n d o usted va bajando del hospital. Ya. Ya estamos en el hospital, vamos、uh. bajando. Pues y o n a ser las calles, lo voy a explicar así. Va bajando, va bajando, bajando, va bajando, sigue bajando y aparece un u e v o edificio. Y usted va a ir a la micro. Santeno con arcilla, ¿ves? Sí.、No. Santeno con arcilla, p Santeno con arcilla. El, el pasaje que s t á Un poquito、ah, más allá. Ah, ya, ya, ya. Donde vale, hay una iglesia, ¿Sí? Hay... ¿Sí? tú se metes y hay un pasaje. Ah, ya. Ah, ya. Exacto. De、sí, la parroquia. Exacto. Iglesia, no es lo mismo. No, no, parruquia. Parruquia、eh, no. p a r r o q u i a es c o p a r a l o Son, sí. tú, tú, tú, tú, tú, tú. Paralela al s i g u i e n a ver, sí, ya, ya. llegó la hora de decir adiós. Mañana、sí. nos reunimos a las 7 de la mañana. A las 7 de la. Sí, yo no. No, no, usted tiene compromiso. Pero nosotros con Cristian. Cristian Correa. Y Cristian lo e s t a r í a m o n uno de los dos, Cristian. Los dos somos con CH. Ah, sí. Claro. Ah. Ahí está en el podcast que hoy día sí v a a salir con todo lo que dijimos. Hoy día, es, e que n la mañana se me olvidó apretar el botón de grabado, así que no está el podcast de la mañana. Ay, señor. Por suerte. ¿eh? Oh, menos mal o s o n exactamente las, el 20 en el sí, Radio, PM, las 20 horas del 101.5. País Lobo Radio PM, todos los días, de lunes a viernes, de 7 a 8. Y en la mañana, País Lobo Radio AM, de las 7 de la mañana a las 8 y media. Hoy y a mañana.、Banco. Ya nos conseguimos los premios. Hoy ¿Sí? tenemos, yo creo que son los premios más caros. De la radiodifusión es mucho tiempo.、Ah, pero、dale. por favor,、sí. y cuestan. Y cuestan. ¿Ah?、Eh, con la g e n t e de l auspicio. Mañana vamos a estar avisando.、No, eh, bueno. Sí, mañana. Señor conductor, pero... señor dueño de vehículo. Sí, señor colectivero, señor、eh, de la locomoción colectiva. Microbusero. No, no, no. Autos y camionetas solamente podrán entrar en este concurso. Y. O sea, interprovinciales. No, no, no. no. <risa> Autos <risa> <risa> y camionetas solamente podrán entrar en este concurso. ¿El por el que.? Autos particulares. Señores, no, no, nos retiramos. Tenemos que juntarnos reunión de pauta con. ¿Adivinen quién? Kung Fu Panda llamó. ó o、ah, sí. Kung Fu Panda. ¿Y él pide reunión de pauta? ¿Reunión de p a u Es que. Ya que no lo pesca n a l l á Ya se me está cansando el baterista. <risa> Dale. Nos vemos, chao, chao. Nos chau. vemos mañana Chao, todos Ahí, digan chao. Adiós chao. Chao. Chao, chao. A todos los niños los quiero mucho. p a p a p i t Que lo pasen súper bien. Nos reencontramos mañana, a eso de las siete de la mañana. Saludos para ellas, besitos para ellas, abrazos para ellos. Somos País Lobo Radio PM. Sierra、sí, de Sintonía del ciento uno p 1 n 1 o Chao, chao.